Saber Salir, una experiencia para los que desean aprender más sobre vinos, gastronomía y tendencias. Mágica opción que plantea Mendoza con su mundo increíble. Islas chiquititas y muy agrestes, que en su mayoría están deshabitadas. La cocina china es infinita, tenés comida de 10, 15, 20, 25 y hasta 30 platos.